www.sma.org.ar Piede el pie de micrófono que yo había hecho no sabía que si no y estás con el pie micrófono que yo hice que nosotros hicimos va el, el artesanal y no el industrial ese que vos querías meter estoy esperando y quiero demostrarte que se iban a romper en unos meses y ya están con cinta por todos lados así que bueno, en cualquier momento vamos a estrenar pies de micrófonos de mesa nuevos, ¿no? Este estamos aquí también con La Pacha. Buen día, buen día. Sí, son las 10 y 7 minutos, estamos con todo aquí, este en el estudio de Radio Pueblo. La verdad que eh, hoy no tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya está todo solucionado, ¿no? Sí, no sé qué día, no, tenemos fallas técnicas, este, sí. y lo solucionamos. <risa> Encima yo quise poner el del reloj y somos nueve. No, claro. <risa> <risa> lo que falta, lo que falta ahí es la magia de Mon. Así es, falta la magia del mono que venga a darle unos golpes, le mandamos un saludo al compañero mono que seguramente nos está escuchando, este tuvo un problemita de salud, una recaída, pero ya está mejor, está haciendo reposo, así que de acá lo vamos a gastar que seguramente nos está escuchando él. ¿eh? Exactamente. Eh, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web puntual o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos y ahí puede seguirnos este, hacer algún comentario lo que usted quiera ¿Yo puedo hacer un comentario? Dale Ancho nuevamente, después de haberlo acostumbrado pablosquianamente a que hablemos Con el, con el cartel encendido, estamos hablando y el cartel ve, de qué, qué sirve que enciendas la ahora la luz de aire, Pancho? Pancho está transpirando me parece que iba a comer un poquito tarde Sí. Así que bueno, la verdad es que hoy tenemos una agenda bastante bastante cargadita. Eh, vamos a estar hablando en un, unos minutos ya con Rafael Vargas, el secretario general del COIL del sindicato de, de obreros y empleados del azúcar del Junín Así es, también vamos a estar hablando con Matías Cremonte, no el, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Vamos a estar hablando con Silvina Juárez, de la Multisectorial eh, de Jujuy, y con eh, Federico también. Así es, con Federico, de Fogoneros y Votamos Luchar, eh, que fueron reprimidos eh, cuando una actividad de apoyo a Facundo Don Así es, y también vamos a estar hablando con María Soledad de Córdoba, doctora en Comunicación, especialista en telco. Vamos a estar hablando sobre esta fusión y qué implica no la fusión de Telecom con, con Clarín. Exacto. Así que tenemos una agenda bastante cargadita, los vamos a dejar escuchando un pequeño tema musical y arrancamos ya con todo en el enredado de los mañanas, ¿los parece? Dale, vas. y 10 minutos continuamos ya con el radial de la mañana vamos a nuestra breve entrevista. Así es. Bueno, eh, como comentábamos, estamos este eh, se dio una represión ayer en medio de una actividad de apoyo a este al Lonco Facundo Joneswala, donde hubo siete detenidos y detenidas. Este Y bueno, por lo menos anoche, cuando nos habíamos comunicado, y esta mañana nos llega el comunicado, que todavía seguían detenidas estas personas, para esto nos hemos comunicado, estamos en contacto con Federico, le votamos Luchan y Fogoneros, para preguntarle eh, cómo eh, eh, se encuentra ahora esta situación. Federico, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen Gracias día. por el espacio. Bueno, ¿cuál es la situación de los compañeros y compañeras detenidos? Mira, concretamente siguen incomunicados eh, en este momento eh, comenzó el, el procedimiento para trasladarlos eh, no sabemos exactamente en qué momento ese procedimiento está eh, sabemos que en la comisaría de la comuna 4 donde están alojadas las tres compañeras ese proceso venía más lento eh, en el caso de Eh, la comisaría La Treinta, eh, donde hay cuatro compañeros, esos ya estaban a punto de salir. Nosotros ahora a las diez y media eh, nos vamos a reunir con el, con el defensor acá, con eh, un abogado que pondría el Estado eh, para para ir viendo un poco la, la estrategia a tomar eh, frente a esta detención arbitraria, frente a esta persecución política, porque en realidad lo que ellos están haciendo es amedrentar al campo popular que se solidariza con una lucha eh, muy importante, eh, me parece clave en, esta, en este momento, en esta coyuntura política de parte del pueblo mapuche, y en particular en el, en el ensañamiento hacia Facundo, que bueno, es una expresión muy avanzada del proceso de lucha de liberación nacional y social que está llevando adelante eh, los compañeros de la comunidad mapuche. Federico, ¿podrías desarrollar este en profundidad en el marco de qué actividades de esta represión? Disculpame, no te entendí bien. Eh, ¿Si podrías este, les, eh, desarrollar en el marco de qué actividad se da esta represión? Mirá, eh, la actividad se llevó a cabo ayer a las 11 de la mañana en tribunales. Este, veníamos coordinando con la compañera abogada de, de Facundo, entre distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, se realizó esta actividad eh, la policía comenzó a amedrentar comenzó a obviamente a hacer este, sus movimientos ofensivos este y en un momento donde ya se estaba finalizando la, la actividad se estaba haciendo una asamblea eh, avanzó el cuerpo de infantería golpeando directamente a un compañero y obviamente avanzando sobre el resto, eh, en concreto llegaron a agarrar siete eh, manifestantes. Este, la verdad que hay algunas eh, algunas fotos e imágenes que expresan lo que fue la situación. Este, obviamente fue una orden que dio el operativo que estamos averiguando el nombre y todo eso, pero no, no no es que hubo acá una una orden de un juez de desalojar ni nada, fue pues de hecho eh, con lo cual, bueno, este es más grave todavía, ¿no? Eh, de todos modos siempre es muy grave y acá obviamente se está expresando este escalonamiento represivo de parte de, del gobierno macrista y del gobierno de la reta en la ciudad de Buenos Aires. Eh, sobre eso justamente quería preguntarte, porque hace poquito reprimieron eh, a la Tupac Amaro uh -huh. y Quebracho, ahora hay una represión en esto, que es eh, que es una forma, eh, por, por lo menos este tipo de actividades que ustedes estaban desarrollando, es una forma de expresión de lo más habitual dentro uh -huh. eh, de Capital Federal. Eh, eh, estamos uh -huh. asistiendo a verdaderamente una escalada represiva, ¿no? Exacto. Eh, a ver, yo creo que el gobierno ya entró en esa etapa, nos está haciendo a nosotros entrar en esta etapa que ellos eh, han venido preparando, este donde definitivamente tienen que profundizar el ajuste económico y que eso va acompañado por los palos y la cárcel y la muerte. Eh, eso a nosotros nos tiene que dar bien claro, Digo, a los compañeros, las compañeras que luchamos Tenemos que entender que entramos definitivamente a otra etapa política, este y ellos dan señales muy claras de cómo vienen avanzando. A esto yo digo sumale las racias de los barrios, sumale los desalojos masivos que está viendo eh, en ocupaciones, a eso sumale el amedrentamiento permanente de parte de la Pero, eh, intimidación pública. Inti intimidación pública, exacto. Ayer te lo he dicho, ahora se me vuelve, estoy medio sin dormir. Bueno, imaginarán cómo estamos, pero intimidación pública. sí Que es lo mismo que iniciaron el otro día eh, con compañeros de, de las organizaciones eh, de la anterior represión que hubo la 9 de julio. Es decir, ellos están avanzando... Eh, Todavía, evidentemente, no están dadas las condiciones para para profundizar el tema de la ley antiterrorista, pero sepamos que van hacia eso. Claro. Eh, y, de hecho, la extradición de Facundo tiene que ver con eso, con que en Chile eh, tienen armado el aparato represivo de una manera tal que al compañero lo quiera leccionar este con las las peores herramientas legales que para poner rodillas al pueblo mapuche y a todos los pueblos que se levanten contra este estado criminal. Eh, así que vienen avanzando en esta escalada en términos de cómo le pegan a la gente cuando reprimen y el tipo de causas que nos van metiendo. Eh, pero bueno, en el marco de 6.000 eh, procesados y procesadas, digo, el gobierno no es que Saca de la galera esta represión. Vivimos la profundización de lo que dejó el anterior gobierno, ¿no es cierto? Esto no, no creemos nosotros, honestamente, que sea eh, acá Macri eh, este un inventor de la represión, digamos. Hay líneas de continuidad de parte del Estado este y se agravan, lógicamente, ¿no? porque la crisis capitalista en general se agrava. Buen día, Federico. Pensé en sí. esto, comentábamos recién, esto de la división de llevar eh, compañeras a una comuna y a otros eh, a una comisaría. Esto no me parece nada inocente ni ni nada al, eh, al azar. ¿Cuál es tu, tu sí. reflexión con respecto a esto? Disculpe, está pasando un avión. Ahí va. Sí, te decía eh, está, que... Estamos en... sí. Ahora... Dime... Me... Sí, te sí, decías... Eh, comentabas recién que algunas compañeras, bueno, estaban en una comuna y luego en, en uh -huh. una comisaría, esto decía que, que no es nada inocente, nada al azar, no sé ¿qué, qué tenés para decir con respecto a esto, ¿no?, ¿cuál es la estrategia? Es que, uh -huh. La dispersión, la dispersión, y además ten en cuenta que los lugares donde estaban los compañeros y las compañeras son lugares de... Eh, residencia, digamos eh, eh, de mero encarcelamiento la decisión obviamente la tiene el Poder Judicial en este caso el, este Servini de Cubría eh, pero después es la Comisaría 3 la que le baja la línea el Poder Judicial y esta línea que baja la 3 va hacia la 40 y hacia la Comuna 4 es decir, vos en realidad deberías estar golpeando No sé, los cuatro lugares claro. eh, En su momento, claro Y Peacock comunican Hasta la una eh, Es legal ¿No es cierto? Eh, que estén incomunicados claro. En estas cosas de, de, de, de, Del orden de esta sociedad que vivimos Es legal, está bien Que no se puedan comunicar después de, la, después de la una de la tarde Ya Están obligados a generar algún tipo de comunicación Con alguien de afuera eh, Con algún familiar ¿No? Eh, así que, eh, nada, es bastante grave lo que estamos este, viviendo acá. Eh, ustedes allá, eh, no que la deben estar pasando muy distinto y en realidad en, en todos los rincones del país viene avanzando esto de una manera, eso, que nos tiene que hacer pensar que, que definitivamente entramos en otra etapa política y herramientas y, y formas de pelear este y, y en particular no nos olvidemos de la libertad y de la nuestra extradición de Facundo claro. ese ese es el norte ese es el norte porque esto no, nos meten en cana a los compañeros y a las compañeras como para ir, que retrocedamos un paso en la lucha pero nosotros tenemos en claro que el horizonte es que Eh, el pueblo mapuche eh, vaya en el camino de su autodeterminación como pueblo claro. esta es nuestra meta y, y es lo que tenemos que en primer lugar reivindicar el compañero se comunicó eh, Facundo se comunicó este dio toda su solidaridad también con los compañeros y compañeras que están eh, detenidas este así que bueno Estamos todos peleando contra lo mismo. este Respecto a lo que comentaba justamente Federico, que, que, que era una de las preguntas que íbamos a hacerte, no esto de sostener sí. la incomunicación, ¿eso sí. eh, supone un prejuzgamiento ya, no? Que, que se le está... Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Eh, toh, eh, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Claro, claro, claro. claro. Eh, eh, pero bueno, es... Eh, Eh, es la sociedad este está, está muy claro, digamos hacia, hacia donde ellos apuntan este y que a veces las leyes escritas eh, ellos la interpretan en función de sus intereses claro. y nosotros a través de la presión popular podemos invertir esto pero sepamos que son las reglas de ellos lo claro. ¿no cierto y las manejan como quieren en función de que tienen el poder de hacerlo eh pero es muy importante que el campo popular dé respuestas rápidas, contundentes y en unidad frente a esto. este Y, y con todas las herramientas posibles, legales, eh, movilizaciones, formas de acción directa que, que, que condicionen a, a estos tipos a la hora de tomar semejantes decisiones. Eh, es tremendo mantener bien alguien incomunicado. claro. claro. Federico, en cuanto a eso, ¿ustedes tienen pensado seguir con algunas actividades? ¿Han pensado en algo respecto a eso? mira hoy iba a haber una actividad yo, La verdad que no estoy en... en no, no sé cómo va a quedar esa actividad Sé que había planteado algo para las 3 de la tarde eh, No te sabría dar detalles Pero seguro que esto... Eh, lo que se hizo fue como un, un lanzamiento de una articulación de organizaciones por la libertad de Facundo, por la no extradición de Facundo. Eh, es decir, esto va a tener eh, distintas acciones que también esperamos que se puedan difundir nacionalmente y que lo tomen en sus manos distintas organizaciones. este En función de, de, del horizonte de lucha que plantea eh, el pueblo mapuche, insisto, tampoco es el objetivo, la libertad, el objetivo eh, final, la libertad del compañero, es que el territorio mapuche eh, sea de los mapuches. Para nosotros ahí hay una hay una impronta política que hay que destacar. Eh, es un debate, digamos, ¿no? Eh, entiendo la posición de algunos compañeros. Compañeros dicen, no, bueno, pero eso sería partir la Argentina, no sé. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos, y me parece que eh, nadie fuera de los mapuches puede decir eh, que tienen que ir bajo el régimen, porque encima pensemos esto, ¿no? Eh, a ellos no los atraviesa la cordillera, a ellos los atraviesa la frontera de Chile y de Argentina. Bien, bueno Federico, gracias, agradecemos la comunicación, seguramente en otro momento vamos a estar charlando, vamos a estar llamando a algún compañero también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo, buenísimo, les agradezco el espacio y bueno, seguiremos la lucha este para alcanzar todos los objetivos que nos proponemos. Así que un saludo grande ahí. Y... Gracias. Al contrario, gracias a vos. Bien, ahí pasa Viene ahí pasada Federico de votamos luchar este que nos comentaba bueno en el, en el marco de que en el del contexto nada ¿no? de esta represión, el contexto represivo que estamos viviendo fijo en la Argentina, es, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, frente a una detención que a todas luces este eh, todo el caso, de igual está tenido de intereses políticos se hace, se realiza otra acción represiva para que no haya expresión pero también para desviar las fuerzas sociales que están reclamando por, por la libertad de facundo para desviar hacia este otro así esta otra situación no O sea eh, y a su vez además dividen a los compañeros en distintas en distintas reglas para que hasta esta acción también sea eh, este sea fragmentada eh, eh, eh, hay un modus operandi en ¿no? y es un modus operandi es bastante visible así es. eh, escuchamos un poco de música y continuamos Afecto. con entregaando la de las mañanas Me abrí los ojos, che...